Ara, ara. Doncs molt bona tarda i benvingudes en general, tenim una representació masculina. Avui farem la segona sessió del cicle de primavera de la literatura del jo i ho farem, la lectura proposada sigut Lèxic Familiar de la Natàlia Ginsburg, i serà la Sílvia Quirini, qui ens la presentarà. Ella ha sigut durant 40 anys editora, va estar molts anys, els últims anys a Lumen, i també és professora de, de, bueno, del món editorial, amb màsters, al gremi d'editors, també de literatura creativa, i jo ja li passo la paraula perquè la Sílvia ens expliqui aquesta novel·la tan interessant que ens hem llegit. Moltes no gràcies, bé. Sílvia. Doncs moltes gràcies, Tima i gràcies a, a, a tothom per estar aquí. Um, si demano disculpes, però um, crec que faré la, la petita conferència en castellà perquè el que Latina no ha dit és que jo vaig néixer a Torino, a Itàlia. Eh? A Itàlia. I llavors, si és una conversa diguéssim, breu, la puc, la puc fer en català. Però si tinc que explicar coses, diguéssim, com de més eh, profunditat, eh, tinc més paraules a la meva disposició si parlo en castellà. Eh? Ho sento. Ja? Poc a cap, poc a poc aniré aprenent i seré la millor del geriàtrico. Hablaré en català penavenal en cuando esté en el geriátrico, prometido. Vale. Um, para empezar eh, yo aquí he tomado Hola. he tomado unos apuntes, tengo, digamos, una una, una modo de eh, introducirnos en eh, la literatura <coughs> más alto sí. en, la, en la literatura de natalia ginsburg y eh, en especial en léxico familiar pero me gustaría que esa, esa esa conferencia entre comillas se convirtiera en una charla es decir que compartiéramos en eh, nuestras opiniones y también nuestras dudas. ¿Mm? Eh, no imaginaba que en una tarde como esa, eh, de, de lluvia, eh, eh, pudiera yo eh, encontrar tanta gente eh, que aprecia la, la obra de Natalia Kingsburg. La ventaja de esa lluvia es que nos pone en contexto. porque qué? Porque en Torino llueve así. Es decir, llueve manso, ¿Eh? piano, piano. Va lloviendo durante días, durante días. Y la gente no deja de hacer cosas porque llueva. ¿Eh? Bien. Aquí llueve, nos applaura que dice un cantautor de aquí. Bien o hay tormenta o hay un sol que te muere, bueno, pues en Torino ¿eh? normalmente eh, la, el clima se comporta de esa manera y por lo tanto tenemos, digamos, una atmósfera muy adecuada para hablar de Natalia Ginzburg una mujer, una escritora que forma parte de mi bagaje no solo cultural, sino emocional porque yo eh, Las dos eh, hemos vivimos eh, parte de nuestra juventud en Torino porque las dos fuimos editoras y porque todavía hoy, después de tantos años, después de haber trabajado sus textos, después de haberlos publicado, eh, después de haber dado muchas charlas eh, hablando de Natalia Ginsberg, Eh, sus obras todavía me transmiten algo nuevo cada vez que vuelvo a leerlas ¿Eh? y, y eso se lo prácticamente es, es algo que le debo yo a Natalia Guzsburg pero hay algo que me gustaría revisar con, con todas vosotras antes de meternos, digamos, en harina y hablar en concreto de Natalia Ginzburg y del léxico familiar. ¿Por qué? Porque el ciclo eh, de lecturas al que en el que estamos ahora eh, tiene un título y es li la literatura del yo. ¿Mm? Vale. Y eso tiene bemoles, quiero decir, tiene su... Eh, sup pi digamos su momento de, eh, de explicación ¿Sí? yo para poder compartir con vosotras y vosotros eh, ese, esa eh, plaga de literatura del yo ¿eh? que nos eh, que nos eh, que pide a gritos eh, ser leída desde las mesas de novedades eh, de las librerías, he querido hacer una, un pequeño periplo, eh, eh, si queréis llamarlo histórico. Es decir, yo no sé vosotras, pero eh, viví yo he vivido hasta, hasta hace relativamente poco convencida de que era, para bien y para mal, una mujer moderna. Pues no, no, no, ahora os explico por qué, ahora explico por qué, bueno, vale. por qué, porque hay que definir un poco cuáles son los límites, cuál es el perímetro de la modernidad para ir a estudiar, considerar, polemizar uh, en torno a lo que estamos viviendo ahora, ¿Eh? así podremos entender esa magnificación del yo érase una vez la modernidad bien y no hay que confundir modernidad con modernismo porque modernismo es una traducción incierta del modernismo inglés de Elliot de James Joyce, etcétera etcétera etcétera no, la modernidad porque parámetros se guiaba la modernidad la modernidad se guiaba por, digamos, la idea de progreso. ¿eh? Íbamos haciendo cosas ¿eh? pensando que cada día eh, sería posiblemente mejor. ¿eh? Y para podernos eh, digamos desarrollar con esa, con esa idea en la cabeza, nos agarrábamos a las ideologías, es decir, el comunismo, eh, el marxismo, eh, la religión, etcétera nos ayudaban eh, a seguir adelante, de acuerdo con una línea, en teoría, horizontal y recta. Bueno, pues resulta que un buen día, hacia mediados de los años 70, Algunos, algunos teóricos, y en, concreta, en concreto uno que se llamaba Lyotard, se dieron cuenta de que ya no estábamos en la modernidad. ¿Eh? Estábamos en la posmodernidad Todos éramos postmodernos. ¿Qué significa ser postmodernos? Significa que tenemos que vivir, sobrevivir y además tener esperanza y ganas de hacer cosas, aunque todos los metarrelatos, todas las ideologías hayan muerto. Ya no tenemos dónde agarrarnos y, sin embargo, tenemos que seguir. El señor Jotard, pues tuvo esta excelente idea, que no es que fuera eh, muy novedosa, bueno, quiero decir... Eh, a mí me parece realmente novedosa en el sentido de que resume ¿eh? la situación en que estábamos a finales del siglo pasado. <coughs> Hubo alguien que cuando este señor escribió la condición posmoderna, levantó la mano y dijo, señor Liotard, no se equivoqué, es verdad, es verdad que todas las ideologías han muerto, es decir, Estamos en un mundo sin dioses, y por no tener, no tenemos un Marx, y por no tener, no tenemos un Freud. ¿Eh? Hasta eso se nos han comido. bien Pero nos queda una cosa, que es el capitalismo. Y el capitalismo convierte al ciudadano en un consumidor. Ese es el único metarelato que aguanta. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con Natalia Gainsbourg. Pues sí, sí, tiene que ver. Calma, calma. Bueno, eso pasaba hacia finales del siglo 20 principios del siglo 21 Parece que fue ayer, pero estamos en el 2023... ¿Eh? ya nos hemos comido un cuarto de siglo sí bien para definir ese cuarto de siglo y no tengo ninguna intención de que nadie se ponga a llorar pero en lo que hay una filósofa que me parece muy interesante que además vive en barcelona y se llama marina garcés no sé si habéis oído hablar de ella define nuestro tiempo el tiempo digamos, ¿qué estamos viviendo?, como un tiempo de descuento. Es triste, pero bien, es así. ¿Y qué marca el tiempo de descuento? ¿Cuál es la frase, la pregunta que marca el tiempo de descuento? La pregunta es el ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré casa?, Hasta cuándo tendré pareja? ¿Hasta cuándo tendré amigos, trabajo? El hasta cuándo. Estamos en tiempo de descuento. Es decir, que estamos en tiempos de precariedad. No no, no os preocupéis demasiado porque creo que hay motivos razones e instrumentos para salir de ese tiempo de descuento pero también es verdad que tenemos que remangarnos todos y todas y Natalia Gisburg fue una de las personas que se arrenangó en su día en su tiempo bien qué crea ese tiempo de descuento qué crea esa esa esa digamos confusión delante de la muerte de todo lo que Lyotard llamó metarrelatos pero para que nos entendamos llamaré ideologías ¿Eh? <coughs> crea una sobreabundancia del cultivo del yo Y, y lo digo con todas las palabras, el cultivo del yo. ¿Eh? Como si nuestra vida, como si nuestra existencia fuera lo más importante que hay. No, no es que sea lo más importante, es que la sensación es que es lo único que nos queda. ¿Eh? Y por lo tanto, uno tiene la sensación de que como eh, habitantes del mundo global... Nos pasamos la vida levantando la mano y diciendo, ¡eh, estoy aquí! Estoy aquí y tengo una historia que contar. ¿no? Y es mi historia. Bien. De ahí que eh, haya una sobre exposición de la privacidad, ¿eh? que lo, las redes sociales, además, Eh, avalan de una manera que ya me parece obscena. ¿Eh? Eh, ya no tenemos privacidad ¿Mm? y como nos descuidemos vamos a perder incluso la intimidad. Si queréis luego mmm, podemos hablar de la diferencia entre privacidad e intimidad. Pero lo que está claro es que hemos perdido la privacidad y nadie nos la ha quitado. Nos la hemos quitado nosotros. Bien. Eso se refleja en la producción literaria. Cualquiera que entre en la web de una librería, de una, de una editorial o se dé un paseo por una librería, verá las mesas de novedades llenas de autobiografías, memorias diarios novelas autobiográficas y finalmente de lo que se ha dado en llamar autoficción ¿eh? que tiene su punto vale. ¿Qué es la autoficción? ¿Eh? ¿Alguien sabe qué son los o quedan? Qué, no, ¿Qué son? Qué, los aventís? de Juan Marcé, ¿eh? en tiempos de posguerra los chicos pequeños no tenían juguetes, ¿eh? no tenían pelotas estupendas, no tenían eh, juegos informáticos, tal. Se reunían ¿eh? en, en los barrios eh, periféricos, se reunían en, en, en el campo, se sentaban en corro y Eh, digamos, su diversión, era crear Aventis. Los Aventis consistían en que Silvia Cuerini, que está sentada en el corro, y es niña, y tiene ocho años, sigue llamándose Silvia, pero se convierte en un hada, en una princesa. Pero sigue llamándose Silvia. No cambia de nombre. No cambia de nombre no es la fata Morgana no, es Silvia que se convierte en una heroína en una nada en una princesa en una guerrera etcétera, etcétera, etcétera bien en eso consistían los aventis de Juan Barcet y eso es lo que ahora ¿eh? Eh, llamamos autoficción muy bien como No, no, además, digamos, estamos en el tiempo de las etiquetas y, por lo tanto, poder etiquetar algo eh, te deja tranquila, ya ya tiene un nombre. Bien, pues, eh, esa es la autoficción. Por lo tanto, el yo, la literatura del yo, se despliega, ¿eh? En, muchos, en muchas modalidades, ¿eh? Eh, que además eh, de alguna manera también eh, ocupan el lugar de la ficción. No es solo no ficción. Cuando hablamos de Amentis estamos hablando de ficción, de novelas. Cuando hablamos de una autobiografía estamos en el territorio de la no ficción. Cuando hablamos de memorias estamos en el territorio de la no ficción. ¿Qué distingue una autobiografía de unas memorias? La autobiografía, grosso modo, ¿eh? la autobiografía se ocupa en general de la vida entera de una persona. Y por lo tanto se supone que una criatura de 23 años no puede escribir una autobiografía. ¿Mm? vale En cambio, las memorias se concentran en un momento determinado, clave, para la persona que escribe y alguien que, por ejemplo, ha vivido la experiencia de un campo de concentración puede escribir, redactar, eh, si esto es un hombre no sé si lo habéis leído, de Primo Levi, eh, donde toda la narración se concentra en un año y medio de campo de concentración, y eso son unas memorias. Cuando leemos, si este es un hombre no leemos toda la vida de Primo Levi, no, es ese momento. Esa es la manera, quizá, de, de, de distinguir entre autobiografía y memoria. Pero para que nos pongamos de acuerdo, después de ver todo el despliegue y la ambigüedad en que se mueve el yo, ¿eh? podríamos definir la literatura del yo como aquella literatura, tanto ficción tanto en ficción como en no ficción, donde el nombre del narrador y el nombre del autor coinciden. Quienes de vosotros hayan podido leer Léxico Familiar, habrán visto que en un momento determinado el padre de Natalia le dice... Ven, Natalia, siéntate en la mesa. Bien. El nombre de quien narra y el nombre que va en la cubierta del libro son el mismo. Esa es una manera de definir la literatura del yo. Bien. Esa litera del, literatura del yo, os puedo decir que... Eh, Mm, ha invadido los despachos de los editores ¿eh? y lo digo desde eh, la experiencia ¿eh? pero no solo lo ha invadido eh, digamos, de una manera eh, soterrada, tranquila que se va expandiendo sin, sino lo ha invadido de una manera prepotente prepotente en el sentido de que quien presenta un manuscrito se escuda diciendo que lo que hay en esas páginas es verdadero. ¿Eh? Sin darse cuenta de que la verdad en literatura no es eh, fundamental ¿eh? para poder apreciar eh, una, uh, un texto. ¿eh? Lo que mucha gente, y os aseguro que es mucha gente, hace es enviar a los editores eh, esos textos que desde luego son nacen de la sinceridad, que desde luego son ciertos, ¿eh? um, sin añadir nada más, solo esa triste verdad. Y digo triste Porque en la mayoría de los casos, lo que, lo que hay en esas páginas no es literatura, no es un artefacto, ¿vale? Y tiene el mismo valor, perdonadme que sea tan sincera, que la lista de la compra. Es decir, no hay nada más cierto y verdadero que una lista de la compra, para ir al súper, además habla mucho de uno, la lista de la compra, claro, porque pones chocolatinas y luego tachas, ¿eh? y pones patatas, punto de exclamación, porque tienes que hacer la tortilla, total, eso es cierto y verdadero, pero eso no convierte nuestra lista del súper en un artefacto que pueda entrar en lo que denominamos literatura. Bien. ¿Para qué hace falta? Para que esas páginas se conviertan en literatura. Hacen falta dos um, dos, dos uh, características que uh, son, son fundamentales. ¿Eh? ¿no? La primera es el talento. Bien. Después de muchos años de dar clases, de eh, llevar cursos de literatura creativa, de, dale, yo tengo que confesar que el talento se tiene o no se tiene. Punto pelota. Sí, Bien. Pero lo digo desde eh, la conciencia, la absoluta certeza de que yo nunca podré ser Messi. No tengo talento para el fútbol. ¿Vale? Y no pasa nada. Puedo jugar a pelota un domingo por la mañana y todo el mundo puede escribir. Otra cosa es querer publicar, querer que aquello entre a formar parte de lo que damos en llamar literatura. Muy distinto. Y cuando alguien tiene talento, eh, que es además algo, algo innato, eh, no basta. Cuando alguien tiene talento hay que añadir a ese hay que cultivar ese talento eh, hasta llegar a tener oficio es decir, ese talento hay que ¿eh? Eh, nutrirlo ¿Mm? podríamos ver de qué modos se puede nutrir un talento, pero la pobre Natalia Ginzburg está reclamando su lugar en la charla y, y, y no quisiera extenderme ¿eh? hay maneras si alguien tiene talento, hay maneras de cultivarlo. Pero eso ya, eh, si queréis, lo, lo vemos luego. Ah, hemos hablado de eh, talento y hemos hablado de oficio y ahora habrá que colocar a Natalia Ginsburg, eh, entre eh, eso en esos parámetros. Dos pinceladas a propósito de su vida. Y son dos, tres máximo, porque viendo cuál fue su vida veréis la manera en que trabajó Léxico Familiar y qué supuso Léxico Familiar como eh, auténtico fenómeno cuando se publicó en 1963 ganando el premio Strega, que es el premio más eh, de más eh, prestigio en Italia. Natalia Gainsbourg nació como Natalia Levy. ¿Mm? Era la hija de eh, Lidia y Giuseppe Levy. Nació en Palermo, pero nació de casualidad en Palermo porque su padre, que era biólogo, <coughs> tenía una cátedra en Palermo. Luego se trasladaron a, a Torino y eh, digamos que toda la, la infancia y la juventud de eh, Natalia y eh, se desarrolló en torino natalia era la última de cinco hermanos ¿sí? y eso es muy importante era la nena ¿Sí? me, me sonrío porque cuando yo bueno, yo tuve la suerte de comer y bueno, de publicar y de comer sobre todo mm, unas cuantas veces con anna maríamos y ¿eh? Y Ana me decía, yo siempre he sido la nena. Bueno, pues Natalia era la nena, porque era la quinta de cinco hermanos. La familia era una familia judía, ¿vale? Pensad que cuando Natalia era una niña y una jovencita, en Italia gobernaba Mussolini. Y, por lo tanto, las, eh, las eh, digamos, eh, consecuencias del fascismo eh, empezaban a extender sus manos hacia todas las familias judías. Vale. Natalia fue educada en casa, es decir, que la primaria la hizo en casa porque su padre, que era biólogo, decía que la niña no tenía que salir de casa porque si no pillaba un virus. Era una niña totalmente negada a todo lo que no fuera leer. Se pasaba el día leyendo. ¿Eh? Su madre se desesperaba intentando que aprendiera algo de matemáticas. No hubo manera. bien Pero sí, sí, ella empezó a leer y siguió leyendo hasta bueno, hasta que, que murió. La casa de, de los Levi era un lugar de encuentro de muchos personajes políticos e intelectuales que estaban oponiéndose al fascismo. Pero Natalia era la pequeña, es decir, que los veía como personajes que iban y venían de su casa Eh, sin digamos los aditamentos de, de, de su de su profesión o de su filiación política para ellos pues uno de los grandes eh, políticos italianos que se refugió en su casa se llamaba turati y tal, era un señor gordo que ella veía pasar ¿eh? y, y su mamá le dijo sobre todo muda callada Y por si sí las moscas la tuvo encerrada en casa hasta que Turati se fue, porque estaba intentando ir a Córcega a exiliarse. bien Es decir, que por aquella casa pasó, no diría que toda, pero mucha de la resistencia italiana al fascismo de Mussolini. Una de las personas que frecuentaba la casa, porque era amigo de de uno de los hermanos Levy, era Leone Ginzburg. Leone creó, eh, hacia 1930, eh, la editorial Einaudi, con eh, eh, cuyo dueño era Giulio Einaudi, un, eh, un un hombre de izquierdas, un hombre de muchos ciudadanos, de mucho dinero, venía una familia de mucho dinero pero era un hombre de izquierdas y quiso crear una pequeña editorial bien <coughs> Giulio Inaudi y Leone Ginzburg empezaron con la editorial y muy pronto convencieron a Cesare Pavese para que se convirtiera en el director editorial bien de tanto ir y venir por la casa resulta que en 1938 y para resumirlo mucho, Natalia Lady se casó con Leone Kingsburg. Y de allí que desde entonces se la conociera como Natalia Kingsburg. ¿Mm? Ella misma no renunció, pero de alguna manera dejó de lado el Lady para convertirse en Kingsburg. Eso sucedía en el 38. Pensad que eran épocas durísimas para la política italiana, tan duras que en el 43 Leone ginsburg fue um, arrestado, torturado y uh, asesinado por las fuerzas fascistas. ¿en qué situación quedó Natalia? Natalia quedó viuda con tres hijos que había que sacar adelante. Y lo que sucedió es que, eh, digamos, viendo la situación y conociendo el talento de Natalia, Yulio Inaudi la incorporó a la editorial. Por lo tanto, Natalia se convirtió en editora y mientras tanto iba escribiendo su propia producción. Bueno, imaginaos la situación, es decir, eh, estábamos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en Torino era complicadísimo calentarse ¿eh? y Torino está debajo de los Alpes. Quiero decir que hace frío en Torino. Bien. Las oficinas de la, de la editorial estaban sin calefacción y estaban todos con mitones ¿eh? intentando corregir pruebas bien natalia trabajó como editora y también como traductora ella fue una de las fue la primera traductora de proust ¿Mm? y dejó la traducción a medias porque la ciudad ella estaba traduciendo a Proust con la ayuda de su marido y cuando su marido acabó como acabó, pues eh, lo dejó, pero sí siguió continuó siendo editora. De a poco fue forjando su uh, carrera literaria mientras trabajaba en la editorial. Bien. Y en 1963, ¿m? finalmente publicó Léxico Familiar. Cuando publicó Léxico Familiar, ya tenía cuatro novelas en su haber, era una autora reconocida, ¿m? aunque no tuviera ventas extraordinarias, pero sí, era una autora reconocida, <coughs> y además había publicado esa joya, esa maravilla, que os aconsejo a todos, de pequeños ensayos que se titulan Las pequeñas virtudes, justo un año antes de publicar eh, Léxico Familiar. Vale. Entonces, <coughs> Léxico Familiar fue un fenómeno que, mm, de alguna manera, eh, comprometió a la crítica. La crítica no sabía cómo definirlo. Y en aquel entonces, igual que ahora, pues si no encontrabas una etiqueta te sentías incómodo. porque qué era tan difícil definir léxico familiar? Os quiero leer, para quien no haya tenido ocasión todavía de acercarse al, al texto, el aviso Nota de la autora, antes de empezar. Léxico familiar. Todos los lugares, hechos y personas que aparecen en este libro son reales. Nada es ficticio. Siempre que debido a mi costumbre de novelista inventaba algo, me sentía obligada a destruirlo. Hasta los nombres son reales. Al escribir sentía tan profunda intolerancia por cualquier invención que no he podido cambiar los nombres verdaderos. Me han parecido inseparables de las personas que los llevan. Puede que a alguien no le guste encontrarse aquí con nombre y apellido, pero a esto no puedo responder nada. Solo he escrito lo que recordaba. Por eso, Quien intente leerlo como si fuera una crónica, encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como se si lee una novela. Es decir, sin pedir más, ni menos tampoco, de lo que una novela puede ofrecer. Y no sé si os habéis dado cuenta que aquí la señora, como la que no quiere la cosa, eh, hace que entre en el juego el lector, porque está hablando de pedir, sin pe no le pidas nada más y nada menos tampoco de lo que te puede ofrecer una novela. También he omitido muchas de las cosas que recordaba, sobre todo las que me, at me atañían directamente ...no deseaba hablar de mí... ...esta no es mi historia... ...paréntesis... ...sino incluso con vacíos y lagunas... ...la de mi familia... ...debo añadir... ...que ya en la infancia y adolescencias... ...me propuse escribir un libro sobre las personas... ...que entonces me rodeaban... ...en parte puedo decir que este es el libro pero solo en parte, porque la memoria es débil y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son solo pequeños atisbos y fragmentos de cuanto vivimos y oímos. Avisados estamos. ¿Mm? No es una crónica, eh, no es una autobiografía, no son unas memorias, Y podrían ser un, una novela porque hay que pedirle lo mismo que se le pide a una novela. Pero los nombres son reales. Natalia Gainsbourg está aquí. Eh, los nombres de los padres son los nombres de los padres. ¿eh? Por lo tanto, eh, digamos que eh, ese artilugio, ¿eh? ese artefacto, mejor dicho, Eh, fue algo que sorprendió muchísimo a la crítica. No sabían cómo definirlo. Bueno, tengo aquí unas, unas reseñas que salieron a la semana de, de que se le entregara eh, el premio Estrega a Natalia Ginzburg, donde hay una señora que se pregunta, oigan, eh, me han encargado que haga una reflexión del libro, pero yo no sé... ¿Por dónde empezar? O sea, ustedes mismos. Tengo que decir que me ha gustado. Pues estupendo. Vale. Pues ese ese artefacto tan tan complejo ¿eh? Cruz, ha cruzado el tiempo y aún hoy es lectura obligatoria para los chicos y las chicas de 13-14 años en Italia. No solo eso, sino que ha cruzado también Uh, el espacio es decir que uh, una mujer como uh, la Gornick ¿sabes? la Vivian Gornick eh, considera a Natalia Ginsburg como su maestra ¿Mm? y autoras y autores sobre todo autoras uh, de todo el mundo la consideran como la maestra la que les les entregó instrumentos para poder trabajar la vida de otra manera esa, esa, esa fue la gran cosa de eh, Natalia Gainsbourg um, ¿por qué? ¿por qué tan por qué tanta, eh, tantos espavientos? ¿por qué tanta sorpresa? ¿por qué Eh, Natalia cuenta la historia de su familia colocándose cómo se colocaban los pintores del Renacimiento eh, Lippi eh, Botticelli que cuando tenían que pintar una anunciación se colocaban en el cuadro había un retrato de ellos dibujado por ellos mismos Pero eran así. Eran pequeñitos, formaban parte, digamos, de un cortejo mínimo y qué hacían ahí? Observaban. Observaban todo lo que estaban moviéndose a su alrededor. Pues así es como trabaja Natalia Gisburg. Se coloca en un lugar, digamos, periférico porque además su edad y su condición se lo permitían, era una niña pequeña ¿eh? y desde allí nos cuenta la historia de su familia y de paso la historia de Italia. Pero la historia de Italia, la historia de Europa, la Segunda Guerra Mundial la persecución de los judíos y demás, son lo que en italiano podríamos llamar sotofondo de lo que de verdad importa en el libro, que es la historia familiar. ¿Eh? que define una familia? que nos convierte en una familia? ¿Eh? Eso es un movimiento, digamos, eh, eh, difícil, muy difícil de realizar, ¿eh? que a veces incluso corre el riesgo de caer en la banalidad eh, y en el caso de natalia no será pero podría muy bien haberse dado porque la, la historia con mayúsculas ¿eh? sirve de mm, fondo de bosque de lo que es de, que, de lo que son las historias de la familia le no sé si eh, habéis podido leer el eh, Léxico Familiar, pero como ejemplo clavado, yo recuerdo una, una escena que es es espléndida, pero además la suelta así. Una escena espléndida donde eh, la policía de noche, son las dos de la madrugada, irrumpe en casa de los Levi y empiezan a hacer un registro. ¿eh? Y están todos... claro clavaos, pensando a ver si hay pasquines, folletos, lo que fuere, porque eran cuatro hermanos y todos eran mayores, más el padre. Bueno, ¿Y qué hace la madre? La madre coge las cuentas de la modista y las mete en la cartera de la niña para que se las lleve a clase para que el padre no las vea. Esa es, digamos, la, la, la escena ¿eh? que define cómo eh, la historia familiar ¿eh? se impone a la historia con mayúsculas. Y lo hace con soltura, no, sin, sin, sin exagerar, sencillamente dejándolo caer. Bien. Ah... Bien, ¿qué define la idea de familia? ¿Os acordáis del arranque de Ana Karenina? Todas las familias felices se parecen. Las infelices lo son cada una a su manera. Pues Natalia Ginsburg viene a decirnos que ni siquiera las familias felices se parecen. Cada familia tiene su lenguaje de la tribu. Tiene las coordenadas en que se mueve eh, y eh, se reconoce. En términos académicos, eh, ese lenguaje, que es un lenguaje de la tribu familiar, a ese lenguaje se le llama idiolecto, vale. pero dejémoslo en lenguaje de la tribu. Cualquier lenguaje de A2, de A3, de A4, de A5, de A6, que conforme un núcleo, puede considerarse un idiolecto si los extraños, los ajenos al grupo, no lo entienden. ¿Vale? ¿Mm? Bien, es un lenguaje que eh, además se crea en base a pequeñas cosas, a pequeños recuerdos. Yo os quería leer la definición que da Natalia de lo que es el ideolecto, pero antes tengo que buscar la, la página. Uh, 37 38. Ecco. Somos cinco hermanos. Vivimos en distintas ciudades y algunos en el extranjero. Pero no solemos escribirnos. Cuando nos vemos, podemos estar indiferentes o distraídos los unos de los otros. Pero hasta que uno de nosotros diga una... Pero basta con que uno de nosotros diga una palabra, una frase, una de aquellas antiguas frases que hemos oído y repetido infinidad de veces en nuestra infancia, nos basta con decir, por ejemplo, no hemos venido a Bérgamo a hacer campamento o a que apesta el ácido sulf, sulfídrico para volver a recuperar de pronto nuestra antigua relación y nuestra infancia y juventud, unidas indisolublemente a aquellas frases, a aquellas palabras. Una de aquellas frases o palabras nos haría reconocernos los unos a los otros en la oscuridad de una gruta de una gruta, o entre millones de personas. Esas frases son nuestro latín. El vocabulario de nuestros días pasados. Son como jeroglíficos de los egipcios o de los asirios babilonios El testimonio de un núcleo vital que ya no existe, pero que sobrevive en sus textos, salvados de la furia de las aguas de la corrosión del tiempo. Esas frases son la base de nuestra unidad familiar, que subsistirá mientras per permanezcamos en el mundo, recreándose y resucitándose en los puntos más diversos de la Tierra. De tal forma que cuando uno de nosotros diga distinguido señor Lehmann, la voz impaciente de mi padre resonará en nuestros oídos. Dejad esta historia. Le ha oído muchas veces ¿Mm? bien. esa es digamos la definición eh, de, de, de lo que de una de las de los elementos que definen a una familia para bien y para mal es una forma de reconocernos es el lenguaje de la tribu Quien, quien supo verlo muy bien y desde muy desde, desde el principio tan al principio que las palabras que os voy a leer porque me parecen muy interesantes eh, son las palabras que escribió Ítalo calvino eh, para la contracubierta del léxico familiar cuando todavía no había ganado el premio estrella porque el premio estrella se da a, a texto publicado publicó en febrero del 63 y en mayo del 63 le dieron el Premio Estrella. Pues Calvino, cuando tuvo que escribir la contracubierta, vamos a ver si lo encuentro, la 45, contracubierta. Una familia está hecha también y sobre todo, de voces que se trenzan en una mesa a la hora del almuerzo y la cena, de pullas y bromas, de sinsentidos, de frases que se van repitiendo a cada tanto. Es un idioma comprensible solo para quien lo practica, una red de recuerdos y guiños. Natalia ginsburg que se propuso recrear el léxico de su familia, las voces de sus padres y sus hermanos, enseguida se dio cuenta de lo que estaba persiguiendo de que lo que estaba persiguiendo era el kit misterioso que caracteriza y une justamente esa entidad que llamamos familia el fraseo que nos acompaña en nuestras vidas incluso cuando ya hemos dejado la mesa de nuestra infancia lo que resulta milagroso en el libro de natalia, es que las pasiones, las persecuciones y las tragedias no consiguen turbar la cálida serenidad de la página. ¿Mm? Pensad que la muerte de León, de su marido, ocupa tres líneas. ¿Sí? Vale. Aquí no vamos a encontrar ni una sola palabra de aversión y, sin embargo, Nada viene dulcificado o ablandado. Amor y dolor se expresan de la mejor manera a través de la discreción que las calla. Firmado, Ítalo Calvino. ¡Ah! Un aplauso. Muy bien, sigamos. No tengo mucho más, tranquila. Eh... Um, uh y qué nos que nos que nos transmite finalmente el libro uh, léxico familiar y el trabajo la obra de uh, natalia gisburg personalmente personalmente cada vez que la releo uh, descubro descubro algo que se me había pasado por alto pero lo que recibo siempre es la sensación de entereza de, de entereza de la entereza que te da saber que formas parte de uh, no tanto de la historia con mayúsculas es decir que Natalia nunca levanta la mano para decir aquí estoy sino de unas historias, particulares que juntas conforman la historia con eh, mayúsculas. Muy bien. Y las palabras también me, me recuerda que las palabras cuentan. Las palabras son importantes. ¿eh? Y no basta con colocarlas en un folio para convertirlas en literatura. Que quede muy claro, escribir es absolutamente lícito. Lícito. Pero querer que todo lo que escribimos se convierta en literatura, no. Eh, y eso es lo que marca, digamos, l'art du temps de ahora, no. No. Eh, para eso, para eso vuelvo a repetir que el talento y el oficio, el cultivo del talento tienen que volver a retomar el lugar que tenían. Pues cuando Natalia Ginsburg escribía tienen que volver a ser importantes para quien escribe y pretende publicar. Y también, y aquí estamos todos, por parte de los lectores, tenemos que saber pedir más y mejor a quien escribe. ¿Mm? Bien. Solo así, creo yo, podemos podremos um, reconvertir esa frase tan siniestra de, de Marina garcés que es el hasta cuándo ¿eh? y que no por ser siniestra no deja de ser cierta es decir podemos trasladarnos desde el hasta cuándo al desde dónde el desde donde implica reconstruir construir proponer sí pero para hacer eso hace falta talento y oficio me gustaría cerrar eh, digamos esa bueno, pequeña charla y empezar a conversar con vosotros y vosotras con una una unas frases que natalia gamesburg cuando tenía unos 40 años escribió a propósito del oficio y lo digo porque cuando hablamos de oficio pues parece que sea algo pues que viene casi como por defecto no, no, no el oficio es algo duro y hay que eh, cultivarlo con atención y con ganas, con voluntad ¿eh? de poder jugar en nuestro caso con las 23 letras del alfabeto 24, 25, 21 es igual, ¿eh? Porque eso no ha cambiado. Y crear algo que nos ofrezca <risa> algo nuevo y nos cuente algo de nosotros que no sabíamos. Otra cosa es que nos guste lo que nos cuentan. Es decir, los que nos cuentan de, de nosotros, ¿eh? podemos encontrarlos incluso incómodos, pero ahí se distingue la gran literatura. Vayamos a cerrar esa esa pequeña charla con lo que Natalia considera pues el oficio. Repito, cuando escribió eso tenía unos 40. Quiero decir que ya la señora iba eh iba con un, una carrera restando una carrera con un cierto éxito etcétera etcétera no había ganado todavía el premio estrella ¿eh? no. mi oficio es escribir y yo lo conozco bien y desde hace mucho tiempo confío en que no sé mal confío en que no se malinterprete no se me malinterprete no sé nada sobre el valor de lo que puedo escribir. Sé que escribir es mi oficio. Cuando me pongo a escribir me siento extraordinariamente a gusto y me muevo en un elemento que me parece conocer extraordinariamente bien. Utilizo instrumentos que me son conocidos y familiares y los siento bien firmes en mis manos. He escrito mucho a intervalos regulares. Y he descubierto que uno se fatiga cuando escribe algo en serio. Si no te cansas, mala señal. Uno no puede esperar a escribir algo en serio así, a la ligera. Como si trabajara con una sola mano, alegremente, sin molestarse apenas. No se puede salir del paso como si tal cosa. Uno, cuando escribe algo en serio cae dentro del texto se hunde en él de pies y cabeza. De pies y cabeza. Pero cuidado. No vayas a esperar que, no vayas a esperar consuelo de tu tristeza escribiendo. No podemos hacernos la ilusión de que nuestro oficio vaya a acariciarnos y a acunarnos. Ha habido en mi vida interminables domingos desolados y vacíos, en los que deseaba ardientemente escribir algo para consolarme de la soledad y del aburrimiento. Pero no hubo manera de que escribiera una sola línea, porque este oficio nunca es un consuelo o una distracción. No sirve para hacer compañía, es un amo. Un patrón capaz de molernos a latigazos hasta que nos salga sangre. Un amo que grita y nos condena. Lo único que podemos hacer es tragar saliva y lágrimas, secar la sangre de nuestras heridas y servirlo. Ya veis, es un oficio bastante difícil, pero es el mejor del mundo. Es algo que se come lo mejor y lo peor, de nuestra vida. Pues en su sangre se juntan los sentimientos buenos y los malos. Se nutre y crece en nuestras Honduras. Y con eso pues os doy las gracias y si queréis empezamos a charlar. I sí, sí. No, per, per, a, a, a mi em sap greu no haurem llegit el llibre abans de, de venir aquí. Eh? Mm. Mm. Perquè és molt important eh, les claus de lectura, no? El, el, com has de llegir llibre, des d'on s'ha escrit, no? I he tingut també la mala sort de llegir primer el llibre de la Annie Arnault, és mm -hmm. clar, em vaig eh, desorientar, bueno, no desorientar, però em vaig situar equivocadament a llegir el llibre de lèxic familiar. Per què vaig pensar? Però, estic, vull dir, em, em faltava el context, de la història en majúscula. Eh, eh, eh, pretenia que la, la Natàlia fes el mateix que l'altre que l'altre explica la seva vida però, evidentment, contextualitzant-la esprèndidament. I vaig pensar, és, és pobra, o sigui, em falta una mica de profunditat, no? I no li vaig trobar, la... no, no vaig saber-ho llegir. Eh? Eh, no, bueno, perquè clar, crec que llavors no el vaig apreciar bé. Eh? No vaig apreciar-lo bé eh, i el tornaré a llegir perquè crec, sí, perquè crec que no és just haver per trobar una cosa que de fet no era de no, no, no, no És una altra manera eh, d'explicar de, eh, bueno, la teva vida. O sigui, una explica la seva vida i també explica la vida de la seva família. Juste. Eh? i llavors, vegades clar, això, eh, bueno, que l'encanta de ningú i, i haver-te haver, haver escoltat perquè crec que, que bueno, que re-legint el llibre eh, ho apreciaré una altra manera. Sí, eh? Pues sí, piensa que hubo críticos cuando, cuando bueno, cuando hubo todo el, el, el fenómeno de premios Trega y demás, que eh, hicieron malas reflexiones diciendo eso es un parloteo. Eh? una chiacquerata en italiano. No, no es una chiacquerata. Es la voluntad que además es arriesgadíssima de colocar la història familiar por encima eh, eh, de, de la història con, con, con mayúscula eh, y eh, dejar que de vez en cuando, muy de vez en cuando, la història con mayúscula te sorprenda, pero te sorprende en tres líneas. ¿Eh? Ya te digo, resuelve la muerte de su marido en, en, en nada, en un párrafo. ¿Eh? Y en cambio, mmm, hay uno de los críticos, Bartoli, que era buenísimo, que ¿ok? decía, no, hay que leer el libro como si fuera una partitura, ¿eh? porque además el cómo van desfilando esos personajes, también define la novela. Dicho eso, yo he leído los años yaías no y estoy absolutamente fascinada sí, sí, pero sí, sí, sí, sí, es, es una es una técnica distinta es una approach como si un acercamiento distinto ¿eh? que no es ni, ni mejor ni peor es otra manera eh, Anier, no está siempre presente ¿eh? es ella y ella como mujer madura como mujer digamos adulta y ¿eh? que eh, describe aquí alguien de vosotros ha visto la película Belfast? Sí, Bien, no sé si os habéis fijado, pero en Belfast, Bendito Kennebrana, eh es eh, la cámara, la cámara siempre está a la altura del niño de 9 años. Y tú solo pillas lo que pilla la criatura. Bueno, aquí estamos en lo mismo. Esa es la manera en que te colocas delante del texto. Y en el año 63, hay que decir que eh, como sistema, como como técnica, esto fue algo realmente novedoso. ¿eh? Y bueno, pues eso.